ciudad es mejor. Una realización nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Venga, tío, venga. ¿A dónde? Ay, Dios. ¿A dónde vamos? Hola programa de miércoles de Yolkipalki hasta la una de la mañana sonó que va a ser un mal programa, arreglándonos. programa sí, no, de no no no no no no no de ninguna manera Menos. espera que está tenía unos datos yo para empezar. Ya es jueves igualmente. Ya es jueves sí ya, ya se termina ya se termina todo no queda mucho Para ¿Dónde está? Final, hoy es 30. Tenemos ah tenemos los estrenos claro ¿Tenemos? que sí ¿Vos de qué vas a hablar hoy? hoy de algo extra de eso picando Por si hay algún desvelado a esta hora que quiere ponerse a pensar... en la Ah, acá está, acá está, acá está, acá ¿Ah? está, acá está, está, está, está, está lo que había traído. Si no estaba, ¿qué hacíamos? No uh, sé uh, ah, ¿Cuál a es ir? el superhéroe? Uno, no sé si el más Pero uno de los superhéroes que vos lo ves y decís Este es uno de los tipos más maricas, más trolos de la historia de los superhéroes paturucito yo diría, sí. pero bueno No, no, aparte no, es, de, es americano Es americano sí. No, a, a, había un superhéroe eh, de tendencia gay Que no, me caía no. simpático por, por, por, por, lo, por lo aparato que era Que es el hombre sí. plástico el hombre plástico pero por qué? Claro. ¿qué tenía de gay el hombre plástico todo todo era re maraca el hombre plástico no me acuerdo tanto del hombre plástico es una malla roja y usaba esos anteojos así negro grandota pero era buen personaje el hombre era plástico era buen personaje Sí, ¿sí no ese? bueno este es un tipo como melena larga así rubio que anda siempre en calzoncillo como todos los superhéroes he-man no no es he-man es parecido a he-man pero es un superhéroe el superhéroe de marvel thor Thor, Thor, Thorptísimo. Thor que es Thor. Sí, Thor. Un, un trolazo. Podría bárbaro. haber sido el sexto Village People, Thor. Sí. Estaba, to, estaba el policía, estaba el constructor, y estaba el niño, y el, y faltaba y el, el, el vikingo. martillo. Faltaba el vikingo ahí. Tor ¿qué revoleaba el martillo? Reboleaba el martillo, claro. Un ¿Sí? superhéroe realmente muy boludo. Ojo, ojo, pero de sí. los activos. Sí. Pero de los activos, sí, sí. no, no. No, no, no como esos putos que nada más. Que... No, este es de los buenos. Claro. De los puto macho. ¿no? Uy, yo Viri? le robé el lugar a Billy pensando que seguía enfermo. Estoy enfermo. Pero bien. Y ahora, no te, se lo, ahora no se lo devuelvo. Y este 5 pesos en no, un no tacho por unos mormones del orto que ni siquiera van a venir a tocar a mi puerta <risa> nunca. <risa> Qué barbaridad. Billy está siguiendo el partido de Utah contra San Antonio. En claro. vez de, el, el, el de, lugar de hinchar por los argentinos, él va ahí hincha por los ¿Hincha otros? Por los mormones De chiquito bonito, siempre hincha ¿no? él sueña con tener muchas esposas, eso es lo que pasa bueno, ah, Thor, no. Thor, que lo creó Jack Kirby claro ¿sí? lo dibujaba Jack Kirby, en, en esa época, yo no sé si ¿qué habrá sido, sesentas? o antes no, Thor, ¿no? a mí me, me late no que no todos los de Marvel son del principio de los 60. sí, bueno, sí. supongámosle que de los 60. bueno, en ese momento había un... Yo no sé cómo le el, el, el digo. El que pinta, el que los... El que los colorea. Colorista. ¿Un colorista es, es colorista? Sí. Tintas le pones por general, pero no... Bueno, el colorista de ese momento se llamaba Vince Coleta ¿Sí? Y, Vince Coleta Vince Coleta Y aparentemente, yo esto no lo sabía, lo leí. Todo el mundo coincide en que era pésimo. Que le arruinaba los dibujos a Jack Kirby Mirá Y se mira este bruto cómo pinta. Porque parece que este coleta era como un tipo que agarraba y pintaba, no sé 5, 6, 10 historietas al mismo tiempo, entonces los pintaba todo como el y Tony de acá así, de Argentina con, como el, todo. el Tony, todos con una cara de rosa y claro, el fondo verde como Luis claro. Pedro el Tony claro. como parece que era tan espantoso y todo el mundo dijo, eh, pero están desperdiciados los dibujos de Jack Kirby bueno, se armó una especie de desafío, sí, en Flickr Flickr sí. en nuestra página amiga que es www.flickr.com Flickr.com ¿sí? Después hay un link que nosotros lo pusimos en la página En la web es www.sholkipalki.com.ar Ahí se meten en el blog Y está el link al concurso este Donde vos te bajás Una página de Thor ¿sí? Una sí. página del cómic hecho por Chuck Kirby Sin tintas ¿sí? O sea, están nada más que los dibujos Sin colorear Vos haces lo que quieres, La pintas con cerita, con fibra La pintas con el Photoshop, con lo que se te ocurra Y lo levantás como para compararte, a ver si realmente podrías haber hecho un mejor coleta. trabajo que este Coleta... Así que hay gente de todo el mundo participando. Esta, y esta noticia demuestra la cantidad de gente con tiempo inutilizado claro. que hay en el mundo. Hay gente que está muy al pedo. Pues para llegar a, a eso es como... Que Pero como, una... como que está, está de moda esto de, de, de remixar cualquier cosa. ¿no? Sí, ¿Vos a digitalizá y lo subís y bueno, hagan lo que quieran y lo suben de vuelta. Claro. Esto, esto es un gusta, revita, claro. Sí. Es, es, es Thor número 1144. Así que en realidad no era el principio. ¿Sí? La página esta que... 1124. No, no, no. 144, no ah, 1144. 1144. No no no, no, no, no, no se puede. Voy a recomendar hablando ya que estamos con Marvel y que hablamos de páginas. Dale. Una página que se llama -comics com. ¿Cómo se escribe? Eh, sería eh, sería Silver para age, <ríe> silver, sí, sí. silver age marvel comics cover eh, y oh. ahí no me acuerdo de que la es de letra por letra www.sao a sí. m sí C, sí. c, <ríe> c <ríe> sí. y sí, punto com, con doble c, c si ¿sí? sí, sí. y ahí pueden bajarse sí. una sí. cantidad increíble de portadas eh, clásicas de cómics de marvel o sea de, de algunos de algunos videos, es cuatro de cuatro fantásticos y tiene que yo 100 portadas claro su, de, de su edad dorada ¿Dorada o plateada por silver Surf? sí ah. no por silver Surf? no porque <ríe> bueno. existe la edad plateada y la edad ahora la la, hora... yo, yo digo la dorada sí. yo, no pero es la plateada. Puede ser la plateada pero puede ser que ustedes no tengan ganas sí, tampoco de bajarse las tapas que <ríe> yo le estoy diciendo bueno pero están lindas Está bueno. son buenas yes. seguramente claro arrancamos con ockerville river haciendo our life It's not a movie. Or maybe... Epa. It's just a bad movie Where there's no crying And in the keys to me In this red lion. Where the, when the love, love that you loved love in the sweet says there's is no, no crying. When, when the, the breath, breath that you breathe, breathe in the street scream. scream, there's no, there's no science. science. Where? So there's no climax, no more new territory, so pull away your yeah, max, in the slot that you sliced through the scene, there was no shyness, in the slot that you passed through your teeth, there was no pity, no! not haunted it was your heart hurting but not for too long kid in the socket you spin from with ease there is no sticking from the speakers your fake masterpiece comes serenely dribbling and where? Me gustaría mucho que Cuba sea declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO, así preservamos de la extinción al comunismo. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. De ¿Dónde está su hijo en este momento? Sholky Palky promueve el feedback con sus oyentes. Uh, esa película debe estar buena. Tra Trabaja Hell Berry, la que uno. <risa> Antes de que... La... <risas> ...viene con delay la compactera... ...le tardan en a arrancar... ...entonces... Siempre hace un... ...y hace... ...viste cómo se te pone todo en cero... ...bueno, así parece... ...pero no, después finalmente arranca... ...bueno, tenemos cuatro estrenos para hoy... ¡Fa, ¿Cuatro? ...de los que se ¡Fa! estrenan... Batacazos? Hoy, ...hoy, jueves... sí, pues ya estamos en jueves... sí. usted señora tiene ganas de ir al cine... Se escucha, se clava estos estrenos... Ahí y la señora elige. escuchándonos! La señora que nos escucha siempre, nuestra más filo oyente. Vamos con el primero de los estrenos. Ah. Francia. Ah, Francia. Oh, claro. Un país lleno de cultura. Claro, claro. De belleza. como Argentina. Y paz. No, para nada. ¿Paz? Siempre sí. había sido el lugar perfecto no. para pasar... una. Van pintando el paisaje, ¿no? Algo va a pasar. Hasta que ganó Sarkozy. Hasta ahora. Hasta ahora. Ha vuelto. La disco. Más listo. Rafaela, ¿Sarró? Escuchalo, no habla él. No. No. Mister Poroto. El señor Poroto. Y El señor cabido. Poroto. Sí. Mister Bean. Se va de vacaciones a Francia. Ahí está. Las vacaciones. Sí, bien, está pasando un montón de cosas re graciosas mientras escuchamos este audio ¿Y donde es? no. Mister Bean no habla. No, pero Mr. Bean creo que tiene una variación de, de dos cosas. Primero de los buches, sí. meterse cosas en la boca y cuál era la otra. mira el capítulo de hijo de Benny Hill. Sí. ¿Sabían que Mr. Bean es íntimo amigo de Príncipe Carlos? Sí, en serio. No se llama Mr. Bean. O, o a menos no a one. A mejor, ojo, a lo mejor el príncipe Carlos le hicieron creer que Mr. Bean existía y, <risa> claro, él, y, y cada vez que va va como y Mr. Y Bean, ¿no? Eso. <risa> <risa> ¿no? No van a fanático Claro. ¿Qué pasa? Sí, está, está, es que era de Mr. sí Billy es fanático de Mr. Bean también. Claro, Por también. eso se enojó y se fue. <risa> Mira, las Por vacaciones de, de, de Mr. Bean, si sí, que Mr. Bean parece que siempre se va a vacaciones, porque uh. la película anterior también estaba de vacaciones, pero en. La en... de la gente secreta estaba ¿En buena, dónde? De Mister... En la, Estados la... Unidos Está esa de la gente secreta Pero que no es Mr. Bean Porque habla Claro Que esa Extrañamente se había estrenado Antes en Argentina Que en Estados Unidos Me acuerdo <risa> No sé por qué me acuerdo Pero me acuerdo <risa> Para que vean Lo importante que es sí, Mr. Bean el todos éxito, <risa> sí. Y el claro. éxito que tiene En Estados Unidos sí Claro mañana es una opción Yo no le iría a ver Pero bueno Vamos a ver otras. Vamos a ver cuáles son las otras A ver qué más Ojo hay que a lo mejor Termina siendo la opción Claro you. <laughs> Adelante. Esto viene de Alemania, por más que hablen en bueno, español. ¿eh? Los muslos, con la palma hacia abajo. Ojo. ¿Qué tiene que decirnos? Sí. Yo no he hecho nada. No he hecho Para nada. averiguar si alguien es culpable, el método más infalible es un interrogatorio continuo Es una película de proceso, pero alemana. Una vez que hizo el 28 de septiembre. Sí. Y el proceso de, de, la verdad de los otros. Si no confiesa. Sí, señor. La vida. De los la los otros, porquería. No yo no la vi, pero no yo la descarto por esto, porque le ganó el Oscar no al Laberinto de la del y Fauno. ¡A la mierda! Le quitó el Oscar al Laberinto del Fauno. Ahí ganó. Sí. le quitó Oscar Oscar a, a to todos los que ganaron Oscar no se lo merecen. Claro, porque empezando por Sandalaya y terminando por esto. Y La libertad sí. es pura ironía. Oh, no, con esa frase seguro que está bueno. Estas películas son eh, eh, eh, como una crítica del comunismo, pero el comunismo Para que a nosotros nos gusta. Veces, claro. El comunismo de la madre Rusia. Ese comunismo que era de, de, de, de, de, de rubio que luchaba en Rocky 4. De Claro. El comunismo posta, ¿no? La hiponía no, de la No al bando correcto. No existe el bando correcto. No existe el bando correcto. Bueno, justamente... El comunismo es que de decía. la KGB está ya en contra de eso. Esta escribe, película. Mucho, escribe mucho máquina, viste, durante la película. Claro. Y sí. Mucho sumario. No tenían televisor muchas policías Mucha momento. policía, policía secreta. Qué bueno, una policía secreta que te investigue y te persiga. Hijo, y no escuché. Nada de lo que decimos acá es de cierto. <risa> sí, sí. Estaría bueno. Ahí la por la vuelta de la policía secreta la Argentina se está a favor de, de, de, del comunismo de la madre Rusia? Claro. Está todo bien. Seguro. Das Leventer anderen se llama en La Vida en de nosotros. Traducido. Sí. sí, qué bueno, eso traduciendo. Bueno, y tenemos dos estrenos más. Uno de Argentina que por suerte, gracias a Dios, tiene trailer. va. vamos a opa, escucharlo. Opa. Ja. Dale. Dale. Es de música. Ah, Argentina Beat, Yo te la quiero ver. Argentina sí, Ese periodo del rock nacional donde no había cabezas y había artistas. Sí. Claro, hasta ah, comprar escucha. un disco. Sí. Y estaba Rita pavone ¿Y qué más? Y los Beatles. Claro. claro. ¿Y ¿Qué elegiste? Hicimos más o menos un tatetí. Bueno, sí, y dijimos, está bien. los Beatles, qué raro estos tipos. Creo que por el pelo con por la portal. Lo escuchamos bien. y ahí automáticamente dejé de ser el tipo convencional. Si sí, escuchaba Rita Pavones y hacía travesti entonces, porque era un tipo muy influenciable. Sí, no tate, lugares, sí, así no te en un en la época sí. era muy raro, todo el mundo estaba con una guitarra, todo el mundo estaba con papeles, todo el claro. mundo estaba escribiendo. Papeles, Estos papelitos. Papeles que llamaban. Oh, un abandonado. Tenés voz de cantante de acá del 60. Todos los días queríamos estar tramante. que hable. sexo, eso, era sexo Sexo con los discos teníamos. Giroso, manal. a mí me gusta. grupos, en serio, no estoy diciendo irónica ¿Qué cosa? Manal, Almendra, Los Gatos, todo el principio del rock nacional me encanta, la historia me encanta claro, claro. Como lo que pusimos la semilla, ahora vos te podés pintar de verde, de verde, que nadie te va a decir nada ¿verdad? No, antes no sé qué te decías que pintaba de verde Anda laburar, anda a laburar. Si te pintaba pitufo. celeste te decían pitufo claro. Pero de verde no ale, sé ale, te... ale, Increíble. ale, no ale, Uh, que que se, no me emociona, se, se me, pone, se me se escala, me pone porque yo tengo la teoría de que mí, yo viví en los 60 era un muchacho de los 60, mismo, y, de lo los 60 se y, se y me mató una policía de Onganía yo tengo esa teoría, no llegué a terminar mi primera película de Super 8 en esa época y nombre? la policía la de Onganía? La policía de Onganía, hay que hacer la peli, yo me iba, me acuerdo, me iba del Litela, La Perla del 11 y me fumaba unos caños con Lito Nevia está bien, pero ¿y en Rosario qué pasaba? Rosarino no existía, <risa> no existía. No existía que... Hice bueno. las cosas mal y ahora me reencaré en un rosarino. Argentina Beat se llama. Pero, eh, claro, una película yo no lo de mi época. De cuando yo era joven sí. y me morí. Hernán Gafet, ¿vos tenés idea de quién es? Sí, hizo una película que se llama Ciudad en Celo, que dice que es bastante malucha. Y también hecho un documental. ¿Para, Ciudad en Celo, una que dieron hace poco. Sí, que no pasó sin. Tino ¿Y dos en un año. Una inmundicia. Sí. Pero bueno, pero hizo también un documental que se llama Oscar Aleman Vida con Swim sobre un guitarrista yacero argentino, que sí. eso también puede ser interesante. Y esta yo le pongo mi ficha porque insisto, el primer rock nacional, los inicios del rock nacional son muy interesantes bueno, mí. como toda película argentina tiene su página web que no anda, sí, no sé si no, no pagaron el hosting sino verdad. que. Pero no, esa página es gratis sí, sí, sí, sí. se le vino abajo enseguida, y hay un último estreno que van a tener que aprender inglés para escucharlo, para entenderlo pero la traducimos, sí, la traducimos? en gallego lo traducimos, en vivo ¿te conoces? ¿y tu nueva jefa? yo amo te amo te amo Pero y le puso un tiro en la nuca a la señora. Es Anthony Hopkins el que le metió un tiro en la señora. Sigue vivo. Sigue vivo. Aníbal, va con confianza. Él dice, después se hace pinchila en el juicio, ¿entendés? Él va y hace dos triquiñuelas alrededor del sistema judicial. Es un Junio libanona Es un Junio libanona claro, pero del sistema americano de leyes. Gun, es, no es, gun. es muy caro. Es? es como no un, un thriller policial. No ¿Sí? ¿Tongue? Como la de... tiene y bueno, muchas y explosiones termine. así en el avance, de que después no hay ninguna... No, no, en la película no, no, no. Es que no Ni hay esas explosiones, explosiones no. esos flashes... Oh. Son esos, no pasa? hay explosiones, no, no explota nada. Solo el Pucha. cráneo de la pobre señora que mata a Tony Hopkins. Ah, la mata. ¿Qué él? pasó, Billy? No, seguimos perdiendo. Era obvio, no, pero quería saber por cuál. Bueno, y cuál vas a ver vos? Eh, ¿Tenés? La, la ah, se llama Crimen Perfecto, ¿sí? Que eh, debe ser la película número 28 en el, la historia del cine argentino que le ponen ese mismo nombre, ¿sí? Pero bueno. Sí, oh, ah, hoy nos preguntamos qué Crimen Perfecto era, pues entramos a buscar en internet y aparecían como 10, había claro. uno del 50, otro del 60, del 70. En inglés se llama Fracture. Fracture. Ah, sí. ahora sí me Fracture. suena. Sí. Pues bueno, yo voy a ir a ver Argentina Beat. yo voy a ver las vacaciones del señor Ving. Bueno, de Vin nah, porque en el Villas tienen como se llama el balde de pororo con Mr. Bean, así que, ¿Sí? bueno, sí. que con un ojo de Mr. Vin No, no, ejemplo. no, con, con la cara. Ah. Con el, no con el cuerpo, no, no todo, una pose chistosa viajante. Pero en la Argentina Vit te dan un faso con el terreno. Claro. <risa> en serio. Salvo si vas con el cuento. Y te en la me... nuca. Pero sí, en dan un faso. Bueno, vamos a escuchar a Arcade Fire haciendo The Well and the Lighthouse. Y después vamos a hablar de extras. Y Palqui, promoviendo el feedback con sus oyentes.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 Y bueno, pues, le tocó un momento ahora sí, Luciano. Don onda que iba a traer. Extras. ¿Extras de qué? Sí. De DVD. Hoy vamos a hablar un poco de extras de DVD. Vamos a recomendar algunos. El arte perdido de los extras de DVD. Cuestión Arte oculto. Contemporáneo. Sí. Antes no existía. Antes no existía. De que cada vez eh, se, muchas veces se valora más a, la, a, la, a las películas, a sus nuevas ediciones en DVD por lo que traen de extra que por la película en sí o sea, ya uno no solamente quiere ver la película hoy en día, quiere ver a ver qué otra cosa trae, un documental de media hora, un cancionero, una ficha técnica ultra completa ¿Jueguitos? ¿Te tocó alguno que haya tenido ¿Otra? jueguitos? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Y quiero jugar vamos a él? hablar un poco de eso ahora Ah, bueno. Pero una bueno, hablar un pregunta. poco de esto, digamos, a, se ha llegado a, a una situación en la que si uno alquila donde viene a tiene extra, como que me comieron el, el, el, la, la guinda de la torta, sí, yo me calciaron la aceituna de la porción de pizza, eh. o vos ibas a decir... Me chupa un huevo, pero bueno... Si también a decir, te duele también tanto que, que venía sin extra... Pero, no, bueno, quiero decir bueno, uno siempre sí se acostumbra a ver, a ver qué más tiene tenemos tener si extra algo. otra película Ya que los de Bell entran más de una película claro. en realidad ¿Eso bueno, no eso me pero que extra. de hecho sucede con Me parece que el extra lo valorás extra. más en una película que compras Que en una que alquilás Pues la alquilás, ser. o bueno, alquilaste, viste la película Y después, si te gustó, a lo mejor te pones a ver los extras Y si te pareció una mierda La tirás, qué voy a ver, cómo filmar una película que no me gustó, ¿no? Claro, bueno, sí, qué sé yo Pero a lo mejor la alquilaste y te gustó y le sí. ver los extras. De todas formas, es para los fanáticos del cine, los extras. No, no, no necesariamente. Yo no creo que una, un, la señora, ¿no? Cuando va y alquila la última de, de, de Luis Andrini. Seguimos con la, ¿dónde está esa señora? La señora se no sabe ni manejar el DVD. Luis Andrini desde la tumba, por ejemplo, la última de él, hecho todo en 3D. Eh, claro. Eh, después no mira cómo filmaron en 3D, cómo usaron, cómo sacaron el cadáver de Sandrini y lo movían. El mejor extra que vi en una película fue en Highlander 1, sí. que tenían así como un extra, pero así metido como a, a, a, al, al modo Neandertal ¿Cómo era? era? un super un clip, no sé, de 5 sí. minutos, con una, un, cuadro, un cuadro por segundo, o sea, una foto por segundo, va un, digo, un cuadro... Sí. Sí un frame un frame y en la cual tenía pedacitos de guión pedacitos de anotaciones todas o fotos de la película o sea, todo si playas y así. Ya... claro le, tenías que poner pausa avanzar cuadro a cuadro y veías que fot, eh, fotos del guión eso pasa por ejemplo con los storyboards que vienen muchos extras sí Viene una proporción muy chiquita y van pasando, digamos, con el tiempo. Entonces uno para verlos bien tiene que ir o poniendo la pausa o poniéndole el zoom en el televisor para poder ver las vinitas. Eso está bueno porque requiere un, es un esfuerzo. Grandotecita. Requiere un esfuerzo en casa. Claro. Un manejo del control remoto. Y Genera en un espectador activo. Sí. Y uno se vuelve más inteligente por hacer este tipo Obvio, de cosas. Totalmente. Sí en el uso de control remoto claro sí. Entonces, y bueno, lo hay, es que está muy pero muy interesante por ejemplo la, la, la colección del padrino sí. que se editó en un pack hace un tiempito que venía este padrino venía con un cuarto extra muy jugoso o sea un dvd, que entero, un DVD, DVD extra entero, de... claro que está, entre otras cosas un documental de cerca de una hora 20 donde se ve todo el armado y la preparación del padrino incluido digamos eh... Filmaciones bastante anecdóticas que a mí me resultaba más jugoso de que, yo copo la bien de jovencito sentado en una mesa de un restaurante hablando digamos, con los otros técnicos, como diciendo, bueno, vamos a ver qué vamos a hacer ahora. La prueba de cámara de Al Pacino cuando probaban para ser actor. Pues tiene otros extras. ...también muy interesante como el director de arte... ...contando cómo ambientaron una calle de la pequeña Italia... Sí. ...Little Italy en Nueva York... ...y cómo molestaban a los vecinos... después un tipo los vecinos ya los querían rajar... ...y estuvieron meses hasta ambientarle... ...y convertirlo en una calle de la década de del 30... ...otro extra muy cortito de 10 minutos... ...con Coppola mostrando cómo hizo el guión... ...una cosa totalmente chalada, obsesiva... ...agarró el libro del padrino que no es un libro menor en cuanto a volumen quiero sí. decir tiene varias y arrancó página una por una una por una por una, y entonces después las enmarcó con unos márgenes bien gruesos y entonces fue pues, página por página iba marcando en los márgenes bien gruesos todo lo, lo que le parecía jugoso interesante de, de cada oración o frase del libro y lo mostré es una carpetota gigantesca bueno es interesante ver toda esta letra para ver eh, cómo es la, cocina, la, plata de acá, que la esa carpeta. Totalmente, ahí la tenía en la mano ahí, una cosa, una, una biblia. Hoy se gigante. la subastan? Sí, no, sí, Un millón, eh, un millón. Pa. Pero bueno, es interesante. Digamos... ha sacado esa cifra <risa> <¿Cómo>, <risa> la, la, un millón, yo pago sí. un millón. Bueno, sí. Listo. Mil millones, ah, es eh, muy Austin Power. Tengo australes, sí. Un chillón. Un chillón. En cambio, el guión de María Antonieta se está regalando en la Feria Retro de Rosario. Sí. Sí, 50 <risa> centavos, te lo vendo. Eh, <risa> no, la importancia de los extras es que... Vale menos que las fotocopias. Claro eh, Sí, importante es los extras No, no, que la importancia, digamos, que han adquirido algunos extras digamos, Lleva a que no solamente acompañe películas Sino que ya sean un disco aparte claro. De hecho, algunos ladrones como Blockbuster, lo, El extra del padrino te lo alquilan con una película aparte ¡Qué rabia ves. ¡Qué cosa bárbara. Esta misma idea extra también lleva a que se editen eh, documentales dobles Como uno sobre Ray Harryhausen Que está dando vuelta en unos videos de Rosario Que se muestra todo el arte de Ray Harryhausen Que era un animador Eh, clásico, animador de efectos especiales Que hacía claro. monstruos de, en stop motion Pero en, en, la, década de él, en motion. la década del stop 30 Década del 50, 70 También llegó claro. a dirigir algunas películas en stop motion Pero bueno, sí, claro. era un, un maestro en el arte de la técnica de stop motion Y un el disco mado. doble que tranquilamente también podría ser un extra Pero es un documental sobre su técnica El ciudadano es otra película que en disco doble Trae un muy jugoso extra que es Una película entera, aparte que es... Está con jugoso, güey, ¿eh? Sí, bueno. Sí, no, no, no, me, me, me, no, no si está me no sé esas e... muletillas. A visualizar el jugoso extra Yo no sé si está hambriento o caliente. <risa> un extra de lo más zarpado. Sí. Es un documental entero de una hora 40 más o menos que ganó el Oscar y que se llama La Batalla por el Ciudadano, donde narra las peripecias y contratiempos de Orson Wells a la hora de abordar. La vida de un millonario de la vida real que era William Randall Hearst, si bien digamos eh, convertido en el ciudadano Kane, pero bueno, se refería a su vida y todos los problemas que le agarró en la época, haberse metido con una figura muy pública. Eh, y bueno, o sea, este extra es un documental entero que fue ganador del Oscar, así que es muy interesante. Eh, los pájaros es otro. espera qué y el documental que salió el mismo año que él. El... No, no, no, no, se hizo mucho tiempo después. Ah, Martín Parodi Está ya. bien. Los pájaros de Hitchcock, bueno, sino... Trae también un documental ¿Qué? muy interesante En el mismo DVD, ¿eh? ni siquiera sí. es todo en el mismo DVD Trae un, un extra que es un documental de cerca de una hora de 20 ¿Qué? Que ¿Qué? se ¿Qué? llama Todo sobre los pájaros Y es muy pero muy interesante porque cubre absolutamente hasta el último ruro de realización de la película sí. eh, Y después también incluye hasta el storyboard de los pájaros en una parte De los extras Que es muy interesante digamos, porque de las películas clásicas no es muy común tener presente los storyboards ¿eh? una cuestión más y en contemporánea se el... quiere decir en los extras siempre se usan estas y películas como esa me imagino que le, el storyboard debe ser calcado a, a como sí, sí. pero jano, era absolutamente ¿no? también claro bien bien milimétrico esto recomendación sí. para la señora sí para la señora para sí. la señora cuando le agarra a usted y tiene un DVD con muchos extras Y si lo sí. quiere copiar, se lo quiere piratear, póngale que no a los extras. ¿sí? Eso después, hace Martín Parodi y después sino, le quiere copia, se le va a ver toda la película para el culo y todos los extras Mentira, para el culo. Más no no, vale señora, es perder, perder. Pe Ay. Pierda algo, ¿sí? Pierda Ay. algo, pierda los extras, pero vé hacer la película en buena calidad. Bueno, este chico sí. no sabe lo que está diciendo, pero voy a seguir. <risa> hay una, una editora que se llama Époda que edita películas en dominio público en DVD, claro. y entonces le entra a meter lo que venga. Entonces hay una última una de sus últimas ediciones que trae tres películas de Luis Buñuel, y como sí. si no fuera poco, trae de extra la película La sangre de un poeta de Jacques Cousteau. O sea, trae una película aparte, me y dije, bueno, a ver, cuando entra en este DVD, y trae otra película aparte de otro director, que no es Buñuel, que sí. es Jacques Cousteau, que era experimental. Por cierto, pero... eh... No, no se alquilen esa porquería ni se la compren. Bájensela gratis de internet porque dominio claro, público. La se... tiene mejor calidad Eso está claro. libre. Si queremos otro, puedo bajarlo, y pero empezar bueno para vender. Esta editora tiene esa costumbre, le manda extra, qué capítulos de serie, avances de películas Hay una, un DVD de cine negro que trae aparte de extra 16 avances de películas de cine negro. Interesante, eh, pero bueno, le entran a meter lo que venga. Eh, por el lado del cine nacional, voy a... Ya sé que bueno. No, está interés, bien, yo estoy nena. esperando. Pero digamos, eh, no es muy común encontrar una edición en DVD nacional que sea dentro de todo interesante o respetable, pero hay dos gratas excepciones a la regla que son DVD de Nadar Solo de Sequila Acuña y DVD sí. Rapado de Martín Reggman, que incluye cada uno, respectivamente, cortometrajes que habían realizado antes sus realizadores. En el caso de Nadar Solo incluye Rocío uno de primeros cortometrajes y también incluye parte de la banda sonora de la película para escucharlo como si uno tuviera el compact y en el caso de rapado no, de incluye no está muy lindo se escucha re lindo Eh, incluye su corto Dolly Vuelve a casa Que fue su primer cortometraje De 1984 bueno, y interesante pero... Porque le ponen cuidado Al tema de los extras eh, Por ser ediciones nacionales Y la edición de, En DVD de ¿Cuál era? De cara de queso También es muy buena Yo no sé si claro, tiene Muchos extras sí, Pero, pero el menú Y todo está muy Pero muy bien sí, hecho Sí, cara de queso tiene razón también. La, trae, creo incluso que Incluso trae El storyboard completo sí. y, y también trae Un documental de Cerca de una hora Ah, eso no llega Trae escena No, también es muy interesante pero Está muy muy sí, bien sí, hecho no, el, Muy cuidadito el, menú también cosas que no se ve mucho tampoco ni siquiera en ediciones americanas es verdad es verdad al menú no le damos un poquito para abajo y finalmente dos últimas recomendaciones muy interesantes por un lado el dvd de quienes ganó roger rabbit que trae un juego interactivo como os preguntabas y que no recuerda cómo se jugaba era una boludez atómica igual era malo el jueguito pero lo que tiene de alucinante que incluye los tres cortos de roger rabbit que se realizaron Eh, uno, el, el primer corto acompañaba a quien engañó a Roger Rabbit en su estreno Otro acompañado que a quien cogió los niños en su estreno ah, sí, Y no, el no. último, no recuerdo bien, también otra película De principios de los 90 que lo acompañaba en el estreno argentino Son tres cortometrajes de Roger Rabbit Que son bastante difíciles de, de conseguir si uno no los ve ahí Pregunta, el por DVD. ejemplo Y sí. el DVD de ediciones de, de series, por ejemplo El de Lost ¿Tiene cosas Y el de Lost, Cuando van llegando a los, a, los, a los DVD de la... De los últimos capítulos de cada temporada incluye sí. más extras ah, eh, claro. y por ejemplo uno trae el árbol más extras en una escena donde había tres tipos locos de extra sí. hay como 50 ya con claro, esa frase me retiro <risa> bueno. pues puedo volver a seguir chateando <risa> nos vemos Billy. nos está escuchando Hernández de la Madre Patria Qué maravilloso Parece, funciona, funciona la página uh -huh. Qué gran. alegría alegría Qué no eh. puedo creer, sigan en lo suyo bueno, no puedo creer. Eh, sí. decía, decía me preguntabas recién, por lo de los me estaba por contar, no, sí. Eh, no sé si era en el DVD de la primera temporada o la segunda trae un árbol genealógico donde relaciona a todos los personajes, sí, bueno, hasta ese, no ese momento es interesante. hasta ese después, momento, después hicieron 500, más y rayitas más, era. pero sí traen extras, traen extras, y la, los DVD de Seinfeld también traen extras muy interesantes ah, eso bueno. Eh, bueno, volviendo a lo que tenía para recomendar, sí, eh, por ejemplo Hellboy Sí. ¿No? Eh, si uno presta bastante atención en la película Va a ver que aparecen un par de dibujitos animados Durante la película así En la pantalla de fondo, en un televisor Como tuvieron que pagar derecho para esos dibujitos animados Dijeron, ¿qué hacemos? Los metemos en los extras en el segundo disco Y así podemos disfrutar de dos capítulos de Max al Boy Que era un personaje inventado por la UPA sí. eh, Y por una adaptación en, en dibujo animado Del de cuento El Corazón del actor de, de Edgar Allan Poe uh -huh. Con la voz de Charles Mason Oh, qué lindo. Qué simpático. Qué bonito. No, me equivoqué. No sé. No quise decir Charles Mason. Charles <risa> Mason era de Cecilia. <risa> James Mason. ¿Quién es James Mason? El actor. Ah, anda, cagá. Y finalmente, Tenía mucho para más la onda la... que lo lea Charlie. Eh, bueno, pero no era, discúlpame. Era mi... Nada, ah, me hiciste Y finalmente, pedo. el último que es re interesante... Los Unis, Sí. ¿Qué trae? Incluyen, por un lado. Un striptease de cindy Lauper. Dos cositas muy interesantes. Me olvidé de otra. Por un lado, comentarios del director junto con todo el resto de los boonies ya crecido, pero no tiene subtítulos el de, de esos comentarios. Claro, pero nunca viene con subtítulos de los comentarios. Una macana. Un verdadero garrón. Pero trae también dos videoclips de cindy Lauper donde cantan los dos <risa> <veces el> temas. <risa> claro. Pero que, eso compensa. <risa> claro, y digamos, lo interesante y casi experimental, digamos, que los dos videoclips <risa> continúan la historia. O sea, canta el primer tema y es una historia y se continúa en el otro videoclip con el mismo tema. O sea, son dos veces el tema en dos partes de una historia. ¿Cómo? Para, A ver, el mismo tenemos un videoclip. Para, el, el mismo pie... tema claro. con dos videoclips distintos. Claro, como Si lo ve uno pegado al otro Con forma de historia Es a fantástico mía, Y finalmente Si tomamos también Los comentarios de director Como extra Voy a recomendar Esto es genial para verlo Porque hay una película Que se llama No es otra película De amor sí. Que se llama Date Movie Que es una película Cómica Paródica Horrible Espantosa sí. Pero qué hicieron los directores Metieron de extra el Comentario En vez de director Me decían Vamos a hablar nosotros De esta porquería Metieron el Comentario de un crítico Que se llama Scott Founders Un crítico estadounidense Que a lo largo de la película Al principio a fin a decir va. Ah, esta es la típica escena de porquería donde claro, cargan a la gorra uy, qué original que es esto uy, ahora viene este chiste de porquería y así, de principio a fin critica a la película y la hace bosta y eso sí tiene subtítulos y es muy interesante alquilarlo solamente por eso fantástico está bien. hay alguno, yo te rompo la bola con esta pregunta hay algún DVD que vale la pena alquilarlo solo por el extra, la película es una, este este por ejemplo, claro solamente para ver los comentarios del crítico de principio sí. a fin es genial Vamos con Albert Hammond Jr. haciendo Back to the One and One. a matarte marcela jolki, palki. La producción de Yolki Palki se automedica. Una marea de blaxura, un de Ya estamos yéndonos. Eh, Yolki Palki, arroba hotmail.com, la dirección de correo electrónico, o para agregarnos al Messenger Y si no, nuestra no. web es www.yolkipalki.com.ar Y si no se puede meter en el blog también las fiestas yorky que ya van a arrancar de nuevo, Están arrancar arrancar de nuevo nuevamente sí. este sábado hay fiesta de fiesta new web ahí en zona Quiero 79 una de la fiesta va a tener eh, el aliciente sí. para seguir con mis palabras de, de bueno, hoy dale. de que una fecha histórica Sí. Oh, picante eh, 16 de junio sí. una fecha histórica <ríe> y una fiesta fue también la mera coincidencia sí. que un día que tendría que ser declarado feriado algo entonces, de la bandera de entonces sí, entonces para no, <ríe> no, no. no importa entonces para Para ver el blog, si no, de la fiesta, con todas las secuencias, ya tá, hay dos fiestas, las últimas dos fiestas pueden ver fotos y demás, es ww.shulkiparty, sí, party party. ahora ¿Y blogspot.com Y si no, Eso. y si no se meten a, al fotolog de Hernán Yanikin. W Barra Bueno, ahí está, para ver un montón de cosas que hace Yanniquini. Claro, Yanniquini. Con, Con Q. De sí. Con Q, eh. de culo. No, no, de culo mal escrito. escrito, sí. Un saludo sí. para el cabrón allá que nos está escuchando. Sí, señor. Volvió la radio la, a la letra. español, Volvió la radio a internet, señores. De la hostia. Alegría para todos. Vamos con el disco de la semana, es de la banda of Montreal, el disco se llama Hissing Fauna, Are You The Destroyer, lo que vamos a escuchar hoy es Bunny, Ain't No Kind of Rider. 16 y si de junio es una fecha histórica. Hasta mañana, hasta, hasta mañana. You must be aware I'm not alone. I've got a tiger's back at home, and besides, you would know what to do with me. And I'm the gossiping, gossiping, gossiping, gossiping,